Hola, ¿qué tal? Buenos días, Asturias. Buenos días, Gijón. Yo soy Joana Campo y esto es gernica Los saludos de las ondas radiales de Radio Kras, aquí en nuestro Gijón, en nuestro Gijón del alma. Hoy un día muy especial, un día soleado, eh, un día de primavera. Vamos a aprovechar e iniciar eh, con música, con música de la buena, con música de que nos trae recuerdos de experiencias vivenciales. Pero también vamos a hablar de temas muy interesantes, vamos a hablar de efemérides, de acontecimientos importantes, porque este mes de abril, el 2 de abril, justamente hace 233 años, en 1900 en 1792, eh, nació Francisco de Paula Santander, quien fue un militar político, abogado y estadista colombiano, reconocido por su participación en En la independencia de Colombia, mi país natal Y hablando de héroes, quiero que hablemos un poco Hoy en Guernica, aquí desde Radio K, desde Radio Kras eh, Quiero invitarles a un ejercicio fascinante Vamos a trazar un puente entre dos figuras históricas Que aunque separadas por océanos y ciclos Comparten el espíritu de liderazgo y la capacidad de transformar la historia de sus pueblos Hablamos de Don Pelayo, el héroe de Covadonga y fundador del Reino de Asturias y de Francisco de Paula Santander, el hombre de las leyes y artífice de la independencia colombiana. Mi tierra natal. Vamos a hacer entonces un complemento, un complemento de héroes. Vamos a hablar de ellos y vamos a estar hablando también de heroínas, de mujeres heroínas en Asturias, de mujeres heroínas españolas, eh, de mujeres heroínas de América, del mundo y para esto voy a compartirles un informe de la UNESCO donde hablan sobre una investigación que se hace sobre las heroínas femeninas a nivel mundial Escuchemos entonces 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y quiero aprovechar la fecha para contarte algunos datos interesantes sobre lo que significa ser mujer, tanto física como culturalmente. Empecemos por la ciencia. Durante años a las mujeres no se les permitió publicar investigaciones con su nombre. Marie Curie, la primera mujer en ganar un premio Nobel, publicó numerosas investigaciones que ella creó con el nombre de su esposo para ser tomada en serio. En la actualidad solo el 33% de las investigaciones son lideradas por mujeres, según datos oficiales de la UNESCO. A pesar de que las mujeres han liderado descubrimientos fundamentales en la ciencia, como la estructura del ADN, con el caso de Rossellín Franklin, o la vacuna del virus del papiloma humano, con la doctora Nubia Muñoz, de Colombia. Ahora hablemos de nuestro cerebro. Y si sí, somos multifacéticas, te voy a explicar por qué. Las mujeres tienen un mayor número de conexiones neuronales entre los hemisferios cerebrales. Además, son Somos más precisas El hipocampo, la región del cerebro relacionada con la memoria y la emoción Es más grande en las mujeres Eso explicaría por qué logramos recordar esos detalles emocionales Con mucha más precisión que los caballeros Ahora hablemos de las mujeres en la educación Al inicio del siglo 20 solo el 1% de las mujeres a nivel global Tenían acceso a la educación superior Una buena noticia Hoy en día, en muchos países Las mujeres lideran la lista de estudiantes universitarios Incluso el 60% de los títulos universitarios de América Latina son de mujeres. Esto a pesar de que no vemos el mismo nivel de balance en el ámbito empresarial o político. Pero ojo, hay un logro importante en la política porque en la actualidad 29 mujeres se desempeñan como jefas de Estado a nivel global. Ahora hablemos de las mujeres en la economía global. Si las mujeres participaran en la economía global al igual que los hombres, el PIB mundial aumentaría a... 28 billones, sí, billones de dólares para el año 2025, según datos de McKinsey Global Institute. Y ojo, las mujeres invierten aproximadamente el 90% de su salario en la salud, en la educación y en el bienestar de su familia en comparación a un 30 o un 40% según datos del Banco Mundial. El primer país del mundo que le dio derecho al voto a la mujer fue Nueva Zelanda en el año 1893. El primer país de Latinoamérica fue el Ecuador en el año 1929. Ahora, mujeres latinas realmente influyentes. Elena Ochoa México estadounidense. La primera mujer latina en ir al espacio en el año 1993, Nubia Muñoz de Colombia, epidemióloga que lideró las investigaciones que demostraron la relación entre el virus del papiloma humano y el cáncer cervical. Rigoberta Menchú de Guatemala, Premio Nobel de la Paz en 1992 por su lucha en defensa de los derechos indígenas al igual que la justicia social. María Estela Martínez de Perón en Argentina. La primera mujer en convertirse en presidenta en Latinoamérica. Berta Lutz de Brasil. Una de las mujeres claves en la redacción de la Carta de las Naciones Unidas en 1945, impulsando la igualdad de género a nivel global. Mónica Fuig de Puerto Rico, la primera medallista olímpica de la isla. Marta Vieira de Brasil, considerada la mejor futbolista de todos los tiempos, con más goles que cualquier otra jugadora en la Copa del Mundo. Les dejo estos datos sobre mujeres que inspiran y alguna que otra curiosidad de lo que significa ser mujer en la actualidad y a lo largo de la historia. Creo que la mejor manera de conmemorar el Día Internacional de la Mujer es replicar información como esta. marzo Bueno, y es que el Día de las Mujer es todos los días. Y hablando de héroes, pues nos podíamos dejar por fuera toda todo este listado de mujeres que han sido heroínas, que han resaltado por su resiliencia, por su valentía a nivel mundial. Eh, vamos a hablar un poco entonces de los héroes masculinos, porque no podemos llevarnos siempre todo el protagonismo. Empecemos hablando entonces sobre el inicio de la resistencia de Pelayo y Santander. En el año 722, en las montañas de Covadonga, don Pelayo encabezó una rebelión que marcaría el inicio de la reconquista. Frente a un enemigo poderoso como el califato Omeya, Pelayo lideró un pequeño grupo de Asturias en una victoria que no solo detuvo el avance musulmán hacia el norte, sino que también dio origen al reino de Asturias, el primer bastión cristiano independiente tras la invasión islámica. Pero bueno, siglo después... En un contexto completamente diferente, pero con desafíos igualmente colosales, Francisco de Paula Santander se alzó como uno de los líderes claves en la independencia de Colombia. En 1819, su estrategia militar fue decisiva en la batalla de Boyacá, sellando la emancipación del Virreinato de la Nueva Granada, del Reino de la Nueva Granada. Así como Pelayo inició la lucha por recuperar su tierra, Santander inició luchó por liberar a su pueblo del dominio colonial español. Los dos fueron constructores de naciones. Ambos líderes no solo fueron guerreros, también fueron visionarios que sentaron las bases para nuevas naciones. Tras su victoria en Covadonga, don Pelayo estableció un reino que sería el germen del futuro Reino de León, eventualmente del Reino de España. Su legado no fue solo militar, también fue político y cultural, restaurando tradiciones visigodas y cristianas que habían sido interrumpidas por la invasión musulmana. De manera similar, Santander dedicó su vida a construir una Colombia independiente. Como vicepresidente y luego presidente de la Gran Colombia, impulsó reformas educativas y también promovió la descentralización administrativa y estableció instituciones que garantizan el Estado de Derecho. Su apodo como Hombre de las Leyes refleja su compromiso con los principios democráticos y su visión para un país moderno e inclusivo. Un legado común entre estos dos héroes que inspira por generaciones, aunque separados por tiempo y geografía, Pelayo y Santander comparten un legado común, ser símbolos de resistencia y renovación. Pelayo es recortado como el padre fundacional del Reino de Asturias, cuya gesta inspiró siglos de lucha por la recuperación del territorio peninsular. Santander, por su parte, es una figura central en la historia colombiana, cuya énfasis en la educación y la legalidad sigue siendo una guía para el desarrollo social y, Y político. Desde Gijón hasta Villa del Rosario, mi tierra natal, estos hombres resuenan y también sus nombres con mucha fuerza porque nos recuerdan que las grandes transformaciones comienzan con pequeños actos valientes. Hoy, en Guernica, desde Radio Cras, les invitamos a reflexionar sobre cómo estas figuras históricas nos enseñan que los desafíos más grandes pueden enfrentarse con liderazgo, visión y fe en un futuro mejor. Así como Pelayo defendió las montañas asturianas y Santander luchó por los llanos colombianos, nosotros seguimos construyendo puentes entre culturas e historias desde este espacio radial. Gracias por acompañarme en este viaje entre Asturias y Colombia. Estos dos héroes nos dejan reflexionando y nos hacen sentir eh, nuestra identidad con más fuerza. Nos hacen sentirnos orgullosos de tener y de contar no solo con mujeres heroínas en, a nivel mundial, en Asturias, en España, en América, sino también aquí en Gijón, donde siempre, Esta tierra fue protagonista de tantas victorias y donde aún recordamos el legado de Don Pelayo. Continuemos entonces y vamos a escuchar algo, algo de música para luego continuar hablando de heroínas. Pero más adelante vamos a hablar de heroínas asturianas, de heroínas que han hecho historia aquí en Asturias. Six and seven. Continuamos, continuamos aquí en Radio Crash. Continuamos hablando de heroínas, de historia y escuchando buena música. Acabamos de escuchar al rey, a Elvis Presley. Vamos a hablar entonces de mujeres empoderadas. Ya que hablamos de héroes, vamos a aprovechar porque, bueno, hoy en Gerdica vamos a conmemorar y a homenajear a las mujeres y a los hombres héroes. Hay muchas mujeres en España que y bueno, en Colombia también, que han marcado un hito a nivel mundial y han sido huella. Y hoy desde Radio Crash queremos hablar aquí desde Gijón de las historias de mujeres empoderadas que nos inspiran y nos conectan con un legado que trasciende fronteras. Vamos a hablar de inicialmente del feminismo en España y Asturias como una lucha histórica, Hablemos entonces del movimiento feminista en España, que tiene raíces profundas. Durante el franquismo, las mujeres enfrentaron una subordinación extrema, pero con la eliminación de la licencia marital en 1975, la primera manifestación autorizada por el 8M en 1978, comenzaron a abrirse caminos hacia la igualdad. Asturias no fue ajena a esta lucha, Aquí encontramos figuras como Rosario de Acuña, escritora y periodista que defendió la, defendió la emancipación femenina desde su residencia en Gijón. Su legado vive en el Paseo del cervigón y la escuela feminista que lleva su nombre. En Gijón, mujeres como Esmeralda Maceda, primera concejala del ayuntamiento en 1936, o las trabajadoras de la tabacalera conocida como Les Cigarreres, representan el espíritu combativo y visionario que ha definido a esta ciudad. También destacamos a Josefa Jovellanos, pionera escritora en Asturiano, y a Elvira Muñiz, maestra y escritora cuya influencia marcó generaciones jijonesas. Hablemos también de heroínas y referentes de mujeres míticas de Gijón, porque Gijón ha sido cuna de mujeres extraordinarias que han dejado huella en diversos ámbitos, desde Julia Alcalde Montoya, primera pintora asturiana, hasta figuras contemporáneas como Ana González Rodríguez, alcaldesa comprometida con los derechos sociales. Estas mujeres, junto a tantas otras, han construido una ciudad avanzada culturalmente y comprometida socialmente. Hablemos entonces de experiencias vivenciales, del poder transformador femenino. Como como mujer colombiana viviendo en Asturias, eh, bueno he experimentado cómo el feminismo conecta culturas. En Villa del Rosario, mi tierra natal, el legado de heroínas como Manuela Umaña, la madre de de Francisco de Paula Santander, el hombre de las leyes, nos recuerda que la lucha por la libertad y derechos no tiene fronteras. Aquí en Gijón, esa misma energía se encuentra en cada rincón, desde las calles que llevan nombres femeninos hasta los espacios culturales donde se perpetúa su memoria. Hagamos un llamado a la acción. Hoy y todos los días, no solo los celebramos un Y conmemoramos no solo los logros del pasado, sino también las oportunidades del futuro. Desde este espacio radial, aquí desde las ondas sonoras en Radio Crash, invito a todas las personas a reflexionar sobre cómo podemos continuar construyendo un mundo más igualitario. Que este día sea un homenaje a todas las mujeres que han luchado y siguen luchando por sus derechos. En Guernica... Seguimos dando una voz a las historias que merecen ser conectadas. Vamos entonces a continuar escuchando música, no sin antes agradecerles por su compañía y su sintonía. Don't let a good Continuamos o a esta hora aquí desde el litoral del Atlántico, a orillas del Cantábrico. Quiero invitarles a un viaje por la historia de una bebida que ha acompañado a la humanidad durante siglos, el vino. Pero no hablaremos del vino desde las tierras europeas que lo hicieron famoso, sino desde un rincón muy especial, desde mi tierra natal en Villa del Rosario, norte de Santander, en Colombia. Este municipio que me vio nacer es Es conocido como la cuna histórica de la Gran Colombia. También tiene un capítulo fascinante en su historia agrícola con el cultivo de la vid y la producción del vino. Los orígenes del vino en Villa del Rosario nacen desde la llegada de los españoles a América, que trajo consigo muchas tradiciones, entre ellas el cultivo de la vid. En Villa del Rosario, esta tradición se arraigó en el barrio La Palmita, donde en 1926 nacieron los primeros viñedos importantes de la región. Este lugar, bendecido por condiciones edafroclimáticas ideales, se convirtió en un epicentro para el cultivo de uvas como la Isabela, una variedad que se adaptó perfectamente al clima cálido y seco del municipio. Aunque hoy en día el cultivo de la vid ha disminuido significativamente, en Villa del Rosario su legado permanece como un recordatorio de cómo esta tierra fue capaz de producir vinos que competían con los mejores del país. El proceso y la elaboración del vino es más que un ritual. El vino es mucho más que una bebida. Es el resultado de un proceso artesanal que combina ciencia y tradición. En Villa del Rosario, este proceso seguía pasos esenciales. Primero, el cultivo y la cosecha. Las uvas Isabela eran cultivadas en las fértiles tierras rosarienses. Su maduración era clave, ya que el contenido de azúcares y ácidos determinaba la calidad del mosto. Después, el prensado y la fermentación. Una vez recolectadas las uvas, eran prensadas para extraer su jugo. Este mosto pasaba por una fermentación controlada donde las levaduras naturales transformaban los azúcares en alcohol, y luego la maduración y la crianza. En este punto, el vino era almacenado en barriles o recipientes especiales para permitir su maduración. Durante este tiempo, Ocurría la oxidación controlada que desarrollaba los sabores, aromas y características. Luego el embotellado, que finalmente era embotellado, el vino era embotellado y listo para ser disfrutado por las familias locales o exportado a mercados cercanos. Pero también podemos hablar, bueno y debemos hablar de la importancia cultural del vino en esta región. El cultivo de la vid no solo fue una actividad económica, también fue un motor cultural, recordemos traído por culturas y tradiciones españolas. Los viñedos eran espacios donde las familias trabajaban juntas, transmitiendo conocimientos de generación en generación. Además, el vino producido aquí se convirtió en símbolo de orgullo local, utilizado para celebraciones religiosas y eventos sociales. En mi experiencia personal, creciendo y criada en Villa del Rosario, recuerdo escuchar historias sobre cómo los viñedos transformaron comunidades enteras. Las vendimias eran momentos festivos donde se reunían vecinos para recoger las uvas y celebrar con música y comida típica. Recuerdo algunas curiosidades sobre el vino rosariense. La variedad Isabela no solo se utilizaba para producir vino, También era consumida fresca o convertida en zumos y mermeladas. Estos postres deliciosos eran disfrutados también por los niños en sus escuelas y a la hora de la comida en las casas familiares. Aunque Villa del Rosario no es actualmente un gran productor vinícola, investigaciones recientes han demostrado que sus uvas tienen un alto contenido fenólico, lo que las hace ideales para elaborar vinos tintos con buen cuerpo y capacidad de crianza. En Colombia, otros departamentos como Boyacá y Valle del Cauca han continuado con esta tradición vinícola, pero Villa del Rosario siempre será recordada como uno de los primeros de los pioneros. Un legado por descubrir. Hoy en día, aunque los grandes viñedos han desaparecido casi por completo en Villa del Rosario, queda el potencial para revitalizar esta tradición, por eso decimos que es un continuo legado por redescubrir. Las condiciones climáticas siguen siendo favorables en esta región, en este municipio, y con iniciativas modernas podría recuperarse este patrimonio agrícola e histórico importante para Colombia y España. Desde este espacio radial aquí en Radio Cras, quiero invitarles a reflexionar sobre cómo lugares como Villa del Rosario han contribuido al desarrollo cultural y económico a través del vino. Así como Asturias tiene la sidra como sido como símbolo ident identinario, mi tierra natal tiene una historia vinícola que merece ser contada al mundo. Pero bueno, ahora démosle espacio también a la reina y protagonista de la casa. Vamos a hacer otro viaje por la historia, por la tradición y el sabor de uno de los mayores tesoros de Asturias, la sidra. Esta bebida no es solo un símbolo de identidad regional, sino también una manifestación viva de la conexión entre la tierra, el trabajo artesanal y la cultura asturiana. Exploremos sus orígenes, su proceso, su elaboración y su importancia histórica y cultural. La historia de la sidra se remonta a tiempos antiguos. Aunque no hay fecha exacta para su invención, registros históricos muestran que muestran que en el siglo ya uno después de Cristo los romanos mencionaban bebidas fermentadas a base de manzana en el norte de hispania. Sin embargo, Fue en Asturias donde esta tradición se arraigó profundamente, convirtiéndose en una parte esencial de la vida cotidiana y cultural. El nombre de la sidra proviene del latín cicera, que significa bebida embriagadora. A lo largo de los siglos, esta bebida ha ido evolucionando, desde un producto casero hasta una industria artesanal reconocida mundialmente. Hoy en día, Asturias es sinónimo de sidra natural, gracias a sus métodos tradicionales y las variedades autóctonas de manzanas que le dan su sabor único y especial e inconfundible. El proceso artesanal va desde el árbol al vaso. La elaboración de la sidra asturiana sigue siendo y continúa así siendo un ciclo ligado a las estaciones y a la naturaleza. Primero, el cultivo y la recolección. Todo comienza en las pumaradas, los huertos de manzanos que cubren los verdes paisajes asturianos. Entre octubre y noviembre, las manzanas alcanzan su punto óptimo de maduración. Se recolectan cuidadosamente mediante el método tradicional conocido como pañar, recogiendo las frutas caídas tras zarandear los árboles. Luego la selección y el lavado. Las manzanas se clasifican según su tipo, ácidas, dulces o amargas. Este equilibrio es fundamental para obtener una sidra con cuerpo y frescura. Luego se lavan para eliminar cualquier impureza o suciedad que haya quedado. Continúan con el mallado y el prensado. El siguiente paso es mallar las manzanas, tritula, triturarlas hasta convertirlas en una pasta llamada magalla. Esta pulpa pasa a los lagares, prensas donde se extrae el mosto mediante presión suave pero constante. La fermentación y la maduración Luego de esto, el mosto se almacena en toneles tradicionales de madera o acero inoxidable durante tres o cinco meses. Es un proceso largo que lleva mucho trabajo y mucha paciencia. Las levaduras naturales transforman los azúcares en alcohol liberando aromas únicos. La sidra madura lentamente hasta alcanzar el equilibrio perfecto y el trasiego que da el toque especial y único a la sidra. Pero bueno, la importancia cultural de la sidra en Asturias no es solo porque es una bebida, es también un ritual social. El acto de escanciarla, verterla desde lo alto para oxigenarla es toda una ceremonia que rezaba sus amores y sabores, que aún se disfruta en las cafeterías y bares asturianos. Este gesto conecta a las personas alrededor de una mesa compartiendo historias y tradiciones. Gijón juega un papel central en esta cultura sidrera, con eventos como el Festival Internacional de la Sidra Natural o las rutas por los llagares locales, Esta ciudad costera celebra cada año el legado vivo de esta bebida. Además, recordemos que marcas como Trabanco o Cortina han llevado la sidra asturiana más allá de nuestras fronteras, exportándola a más de 30 países. Asturias cuenta con más de 500 variedades autóctonas de manzanas. 76 están reconocidas dentro de la denominación de origen protegida por la sidra de Asturias. La primera referencia escrita sobre la sidra asturiana data del siglo VIII. Visitar un yagar es una experiencia única, desde recorrer las Pumaradas hasta participar en el mallado tradicional. Otra curiosidad es que la sidra no solo se disfruta como bebida, también inspira productos innovadores como vermouth o espumosos elaborados con manzana. Además es un legado que trasciende fronteras. La sidra asturiana no solo es orgullo local, también es un embajador cultural que conecta Asturias con el mundo. Desde Gijón a hasta Estados Unidos o Japón, esta bebida lleva consigo el alma del principado, tradición, autenticidad y pasión por lo natural. Hoy les invito a levantar un culín, un culín imaginario, desde este espacio radial, desde Radio Kras, para celebrar no solo el sabor único de la sidra, sino también lo que representa. Historia, comunidad y amor por nuestra tierra. Salud. Queer are the champion, la icónica canción que es un himno de victoria y perseverancia, que ha resonado en estadios, eventos deportivos y momentos de triunfo personal desde su lanzamiento en 1977. La letra, escrita por el legendario Freddie Mercury, vocalista de la banda, refleja una narrativa de superación y éxito a pesar de las adversidades enfrentadas. La canción comienza con una confesión de haber pagado las cuotas y cumplido la sentencia, lo que sugiere un camino difícil y lleno de obstáculos que el narrador ha tenido que superar. A pesar de los errores y las dificultades, como tener arena pateada en su cara, el espíritu de lucha y la determinación de seguir adelante son palpables. Estas líneas pueden interpretarse como una metáfora de los desafíos que todos enfrentamos en la vida y la resiliencia necesaria para superarlos. El estribillo We Are The Champion es una declaración de triunfo y camaradería. La repetición de mis amigos y seguiremos luchando hasta el final refuerza la idea de unidad y apoyo mutuo en la búsqueda del éxito. La canción no sólo celebra la victoria individual, sino también la colectiva convirtiéndose en un canto de solidaridad. Además, la mención de no hay tiempo para perdedores no busca despreciar a los que no han ganado, sino enfatizar en las lecciones y en la mentalidad ganadora y la importancia de centrarse en los objetivos. Queen, conocida por su estilo musical musical, ecléctico y sus actuaciones enérgicas, logró con We Are The Champion una pieza atemporal que continúa inspirando y emocionando a generaciones. de la desconfianza. Hagamos entonces eh, un resumen o hablemos sobre el significado de esta canción de Elvis Presley. Es un clásico atemporal que aborda la complejidad de las relaciones amorosas, marcadas por la desconfianza y los malentendidos. Lanzada en 1969, esta canción se convirtió en uno de los mayores éxitos de Elvis Presley, destacando por su emotiva interpretación y y su resonante mensaje sobre la fragilidad del amor bajo el peso de la sospecha. La letra de Suspicious Mintz describe una lucha interna de un hombre que se siente atrapado en una relación donde la confianza se ha erosionado. La repetición de la frase We're Car in the Trap subraya la sensación de estar atrapado en un ciclo destructivo del que no puede escapar precisamente porque su amor por su pareja es demasiado fuerte. La canción refleja el dolor y la frustración que surgen cuando el amor se va empañando por la duda constante, lo que impide que la pareja avance y construya un futuro juntos. Elvis Presley, conocido como el rey del rock and roll, fue un artista que trascendió géneros y generaciones. Con su carisma y talento, sus vicios mintes, es un ejemplo de cómo su música podía capturar emociones universales y contar historias que resonaban con su audiencia. La canción sigue siendo relevante hoy en día, ya que los temas de confianza y comunicación en las relaciones son atemporales. La habilidad de Elvis Presley para transmitir la vulnerabilidad a través de su voz Contribuyó a que esta canción se convierta en un himno para aquellos que han experimentado las complicaciones y la desconfianza del amor. La de la reflejada en la sorpresa y la confusión que puede surgir al enfrentarse a cuestiones de identidad de género y expresión. El estribillo repetido da da do do da ladies con la ambigüedad y la idea de las apariencias pueden ser engañosas, la canción asimismo invita a los oyentes a cuestionar sus principios prejuicios y a ser más abiertos en cuanto a la diversidad de género, además el verso never you a book is covered es un llamado a no hacer juicios precipitados basados en la apariencia externa de una persona, la canción con su ritmo pegajoso y su actitud desenfadada se convirtió en un éxito y es un reflejo del éxito rockero y provocador de Aerosmith de género del actual Doodle Do La Gold Lady sigue siendo un relevante hoy en día la canción aborda temas de identidad aceptación y libertad de expresión que son discusiones vigentes en la sociedad contemporánea Aerosmith conocido por su estilo de rock con influencias de blues logró con esta canción no solo un éxito comercial sino también un tema de conversación que trasciende en el tiempo continuamos escuchando Aerosmith Gracias a Pilar, quien a esta hora me acompaña en el máster. Gracias, Pilar, por toda tu ayuda en la edición y, y producción para que eh, Guernica sea posible. Muchas gracias. Gracias a todos por su audiencia. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Soy Joana Campo y esto fue Guernica desde Radio Crass. Chao, chao. Gracias, Pilar. Oh, hey baby, I'm tired of talking. Grab your boot, let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on.